Bueno, en primer lugar un al noble pueblo argentino desde acá desde el pueblo venezolano que se encuentra en batalla permanente no que no que no es la, que no, es una recta final en una etapa que son las elecciones que es el proceso electoral acá en Venezuela y que nosotros como parte de un movimiento popular como parte de un movimiento social organizado que es la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, estamos llenos de ese amor patrio, lleno de ese amor bolivariano y que bueno, tenemos un compromiso con nuestro porvenir, con nuestra historia, con el pueblo victorioso. Y ante esta ante esta situación, pues estamos activados, ¿no? Para para salir a respaldar a los candidatos de la revolución, a los candidatos, a los candidatos del pueblo. Y que bueno, también creemos necesario que bueno, que ninguna campaña de marketing electoral de manipulación mediática nos pondrá al lado de, de nuestros enemigos de clase. Por eso, bueno, estamos en esta en esta batalla, estamos motivados, estamos en el en el cierre de campaña hoy día, ayer y hoy todo el día en los estados se ha demostrado una vez más la fuerza popular, la fuerza chavista, el pueblo en la calle respaldando este un proyecto, respaldando un proceso y por supuesto respaldando a los hombres y mujeres que hoy llevan esa bandera dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es, el, que es que es el partido por el cual nosotros este llamamos pues a, a elegir nuestros candidatos. Te quería hola Maritza, te quería te habla Mariano. Hola. Hola. Te quería hacer una consulta, eh, a partir digamos del resultado de estas elecciones eh, de este domingo, ustedes qué cuáles plantean que son o piensan que son digamos los desafíos que tiene la revolución? a partir de, vamos de poder triunfar en esta elección legislativa? Bueno, para nosotros el 6 de diciembre significa decir una vez más si ratificamos a Chávez, a su plan patria, a su legado, al que soñó y que soñamos como venezolanas y venezolanos, eh, o votamos por por quienes no ofrecen nada a este pueblo y que, bueno, que históricamente lo que han hecho es desangrar, desangrar al pueblo venezolano, ¿no? como Como militantes estamos este eh, eh, entendiendo pues el papel histórico que nos corresponde jugar, entendiendo que dentro de esos desafíos está seguir sosteniendo el proyecto bolivariano, sostener las eh, la, en primer lugar bueno, la estabilidad política en el país, eh, este seguir profundizando y arreciando los niveles de organización popular, los niveles de organización del pueblo en eh, consejos comunales, en comunas, en consejos campesinos, todo lo que implica para nosotros estos niveles organizativos que la revolución bolivariana nos abrió las puertas para eso y que hoy día no estamos dispuestos a dejar perder. Todo lo contrario, estamos dispuestos a seguir defendiendo, estamos dispuestos a seguir profundizando y por eso este hemos visto pues en las calles y hemos acompañado toda todas estas todas estas actividades de cierre electoral, eh, la alegría y el amor por seguir construyendo una patria digna. Pues. Melisa, vos hablabas de, de los medios de comunicación allá en Venezuela eh, y hablabas de eh, no escuchar a ciertos medios de comunicación masivos y más. ¿Cómo están los medios allá? Y además, bueno, más allá de Telesur, ¿no? Que es un, un medio de, de comunicación el que más o menos eh, es, es, es amplio y se puede escuchar y se pueden escuchar noticias diferentes. Pero vos, ¿cómo ves los medios allá con estas elecciones? Sino indudablemente eh, nosotros hemos atravesado eh, difíciles condiciones como pueblo y que esto no es un secreto ni para venezuela ni para muchos aliados nuestros no las situaciones de como pueblo que hemos venido enfrentando las críticas que hay no para la vida de la población como lo que tiene que ver con los artículos los, los artículos de higiene, los alimentos eh, algunas algunas algunos elementos donde se pone en juego también el factor mediático no de la de, los, de las grandes corporaciones que están aliadas indiscutiblemente con la oligarquía a nivel internacional y esto hace bueno que estos medios difundan inclu, difundan cosas que no que no están sucediendo incluso no y le sacan como punta eso entonces este hay cosas que que, que ocultan pues hay cosas que se ocultan eh, que son parte de esa agenda del, de la oligarquía de los sectores apátridas de, de acá de venezuela que obviamente nos ponen a nosotros internacionalmente como un país que no hay que no hay que no hay gobiernos y, y eso lo, lo no solamente desde ahorita no es un es una es parte de un plan que viene desarrollando el enemigo, el imperialismo, y que ponen en duda pues lo que en Venezuela se está dando aquí. Hay un proceso democrático, hay un proceso abierto, y eso lo vamos a, a, a demostrar este 6 de diciembre, lo vamos a respaldar y, por supuesto, lo vamos a defender como sea. Y me una, una cuestión, qué rol están teniendo los movimientos populares como el, la, la corriente de donde vos participás, digamos, en, en todo este proceso de transformaciones y en particular en este momento histórico. Bueno, la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora es expresión del pueblo organizado, es expresión del pueblo en los barrios, es expresión del pueblo en los campos y ese instrumento político que hoy agrupa a gran a una parte pues del pueblo del pueblo organizado este nos llama a ratificar ese compromiso pero no solamente a ratificar el compromiso sino a seguirlo, a seguirlo construyendo a seguirlo tejiendo, a seguirlo elaborando es parte de nuestra tarea hoy decimos nosotros que parte de la tarea patria que parte del compromiso patrio es tener nuestra moral de lucha nuestra moral de combate en alto y a eso está llamado la militancia de la corriente la militancia de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora a no desmayar, a seguir y bueno, el día el día de las elecciones a mantenernos a, a, igual como nos hemos mantenido durante todo este tiempo en campaña, en proceso, en lucha y esta ahí bueno, ratificamos eso en la calle con el pueblo de donde venimos y de donde somos. Y Melissa, más allá de los de los pronósticos buenos que por ahí se ven que que este este domingo gana en eh, la, la corriente bolivariana vos qué crees que sucedería si gana la oposición por ejemplo en cuanto a las legislativas bueno nosotros estamos estamos bien claros de lo que de lo que eso implica para la revolución y pueblo ¿no? para la del pueblo sin embargo nuestra actitud no es una actitud triunfalista entendemos los escenarios en los, en los que nos encontramos y en un dado caso negado que es llegar a suceder uh -huh. este como movimiento social como movimiento popular nuestro compromiso es a no no es, es es a no abandonar las banderas de lucha ahí se arreciaría pues uh -huh. nuestra nuestra opción de lucha nuestra posición de lucha Porque todo lo que hemos tenido hasta ahora, todo lo que hemos conquistado hasta ahora, nos ha costado sudor y lágrimas y por supuesto también sangre derramada y que nuestros compañeros caídos bueno merecen esa dignificación a partir de eso, de seguir, de sostener y de mantener la revolución bolivariana.